Último mes del año, parece temprano para pensar que el año ya se termina y tarde para pensar que comenzó hace poco. A esta altura del calendario piensa cuál será la gracia de comer apurado una porción de pizza grasosa en una mesa puesta junto a otras mirando de reojo cuadritos con fotos de ídolos del fútbol y del automovilismo o la gracia de ir a comprar un rejunte de colores y porciones en un local atendido por una señora oriental que pocas veces comparte el cambio de sus billetes en la caja. Apenas quisiera estar con este viento en algún lugar de la costa, mucho menos frío, o al costado del río. Lejos de la previsión del paseo de un receso invernal que se avecina como cada mes siete del año, ...con sus familias tipo desprevenidas con celular a mano... ...para captar ese tipo de momentos... ...del esparcimiento... ...del paseo metropolitano... ...del me gasto mi plata que gané con mi esfuerzo en teatro... ...espectáculos infantiles... ...meriendas dulces, golosinas, cigarrillos... ...o alguna bisutería para regalar... ...mientras los autos pasan... ...apiñados también con otras familias o con individuos con pies de barro. Pronto no van a quedar próceres ni en billetes. Ahora sobran animales como los que protagonizan Fábulas Perfectas, donde Papá León es bueno y trata de disciplinar a cebras, elefantes y compañía por ser más bello, piola y poderoso, aunque esto último sea un atributo que no garantiza una melena tupida. Te pusiste a pensar hoy... ¿Martes 3 de julio? ¿Cuántos planes te propusiste emprender en el año? ¿Cuántas metas ya fueron descartadas? ¿De qué modo nos comprometemos con el calendario? Una ubicación temporal que nos haga sentir y salir un poco del trato cotidiano que se fortalezca en cada receso provocado o no para tener un pequeño remanso, sea del modo que sea, con abundancia de platos o bocados pequeños para estómagos satisfechos. Aquí comienza Ojo de Buey. de güey. Fíjate qué pasa. A está tranquilo mirando en la ventana las nubes que vienen y se van. The Way Hablamos sobre la marcha Buenas tardes Una edición más de Ojo de Buey. ¿Cómo estás, Maurito? ¿Qué haces, Matías? Una nueva emisión. Bien, decías vos, ¿para qué repetir sí. lo que ya dijiste? <risa> Pero acá estamos iniciando un nuevo mes, también, como ahí marcaban estas líneas iniciales, el séptimo del año. El séptimo del, del año, con una pregunta final que me conmovió: eh, ¿Cuál es nuestro compromiso con el calendario? Por ejemplo, en las noticias del día de la fecha eh, sale a la luz que hoy es el Día del Locutor. Yo, por ejemplo, no, sí. no lo tenía muy bien claro. Te lo dijeron, seguramente. Sí, o sí. lo vi por Facebook. Mucha persona que se celebraba a sí misma claro. o celebraba a algún colega o alguna colega. Mandaba un audio de voz justamente para, para celebrar a sí. algún locutor amigo. Todos tenemos locutor, locutora. Es cierto, sí. Eh, alguna historia de Instagram también vi. Hmm. Vamos a saludar a, a Nacha, que es locutora. Bien, recibida eh, entonces ahí se me empiezan a formar las, las dudas porque el locutor o la locutora es el, el trabajador de la voz en general o eh, el diplomado, más o menos la misma, el mismo debate respecto de la colegiación periodística. Sí, creo que debe, tiene que haber un trabajo como el instrumento de, del locutor en claro. este caso que la trabaja, la perfecciona más en estos días fríos también debe haber como un cuidado como esas cosas que uno piensa en cuidar más allá de otra parte del cuerpo. Es cierto. Uno piensa por ahí en un músico, las manos las manos, si por ejemplo eh, y, y así, bueno. Futbolista con, las piernas Futbolista a las piernas, en este caso del locutor el instrumento, la parte más preciada de su cuerpo es la voz la U garganta. Una crítica a los comerciantes de esta ciudad, bueno, a una parte de, la, de los comerciantes de esta ciudad porque justamente hablando de cuidar la voz y de que la patria es el otro y, y demás cuestiones por el estilo voy a comprar un agua ...y no tenían agua natural, todas en la heladera... Ah, mira no, no había en stock nada... Y yo que me iba a poner a decirle, mira yo soy un trabajador de la voz... <risa> ...y qué sé yo, para pedir un agua tibia, no... O hacerle como un, una responsabilidad, un aval de, bueno... A ...cualquier daño o perjuicio, un seguro... Claro... ...un seguro al, al comerciante, al quiero por cualquier daño en tu herramienta de trabajo... ...que no es el caso, aunque nosotros en este momento estamos hablando... ...y es estamos llegando a través de la voz... Pero, sinceramente, no nos consideramos, quizás, como locutores. No somos, de hecho, locutores. Pero, de todas maneras, pero, por si me tocaba, googleé. Pero bueno. googleé sí, eh, sí. Y parece ser que en el 13 de, eh, de julio de 1943, 21 sí. profesionales se reunieron en la redacción de la revista Antena y fundaron la Sociedad Argentina de Locutores. Ah, mira. Sal, SAL, por sus siglas. Y que eh, estuvo como medio dormido en eh, la cuestión del Día del Periodista. Hasta que. Del locutor. Eh, del, perdón, del locutor, sí. Y hasta que en 1950. Y hay un dato que, que remarcan, lo cual para mí da cuenta de lo poco serio que es el día del, del locutor. Perdón. Eh, dice que en la madrugada de esta fecha del 3 de julio, dije 3 al principio del 3 de julio, eh, una reunión que se tenía hasta las 4.15 de la madrugada. Ah, mirá. se Ahí se, se, se dictaminó una junta provisoria directiva en la cual estaba el secretario Roberto Galán. Mira, y a partir de 1950 se celebra el, el Día del Locutor. Es que si uno piensa, si uno se junta y sabe que va a instaurar una fecha que dura 70 años, porque claro. estamos recordando, yo creo que la discusión debe ser Arda. qué día, qué día mm. sí, porque es una fecha que la Sociedad Argentina de Locutores debe estar celebrando aún hoy. Es cierto, como un agape. es una buena fecha para organizar un evento porque ya en la posibilidad, los que tienen la posibilidad, los que... Tienen un sueldo, ya cobraron. Claro, ¿no? es verdad. No es Aguinaldo, además. 29 de junio, por claro. ejemplo. o Un 30 de junio que está más complicado. Sí. Así que, bueno, buena cuestión. Feliz día a, a Nacha, a todos los locutores y locutoras. ¿no? Así es. Así arrancamos este ojo de buey, que es el número 7 también. Siete, número mágico. Número mágico. Muchos los pecados capitales, muchos, muchos sí. significados a nivel de la historia. Tenemos pensado algún disco hoy para celebrar también alguna entrevista con un músico que se va a estar presentando junto a su trío el próximo viernes en nuestra ciudad fin de semana. y alguna postilla, alguna captura para hacer hasta las 6 de la tarde en Radio Nauta. Sí. Así que vamos a saludar a Tamara Camparo que está en los controles técnicos como cada martes, así que Matías Di Loreto, Mauro Basiu, Buto. estamos aquí en Radio Nauta, ya lo dije, 106.3. Comunicate al 451 6917, Ojo de Güey, en Radionauta. Transmitiendo por FM 106.3 Radio Nauta Su teléfono 451-6917 También por WhatsApp Al 221-670-5190 Quizás para tirar algún comentario después de lo que nos trajo Mauro para celebrar hoy un disco del señor Luis Alberto Espineta. Así es y alguna radio de frecuencia modulada en, otro, en otra sintonía sí. celebra también que los discos cumplen años y en este caso se cumplieron 10 años por estos días. Uno toma fines de junio uh -huh. para tomar el aniversario, en este caso los 10 años de el lanzamiento de lo que sería la última obra, último CD de estudio, editado en vida por Luis Alberto Espineta. Recordemos que él falleció el 8 de febrero de, mil, de 2012 y en el caso de Un Mañana se editó en el 2008, como decíamos, uh -huh. a finales de junio. Un disco de 12 canciones que abría precisamente con La mendiga, que era el tema que nos sirvió de introducción Para, una, para la última obra, como decíamos Que el flaco Espineta grabó allí en lo que era su casa, digamos, su cocina, su uh -huh. lugar de su laboratorio, La Diosa Salvaje, el estudio donde él, fue, donde él realizó durante los años 90 y también los 2000 lo, sus discos de estudio. Y este disco, como marcaba también en una reseña de la época Claudio Kleiman en una crítica, lo tomaba como también eh, la suma, digamos, como un paso más en ese sonido elaborado, en esas texturas suaves, uh -huh. que él había consolidado con sus trabajos anteriores, con Silver Sorgo, con Para los Árboles y también con Pan afianzado en, en una banda que tenía a Nerina Nicotre en bajo a Sergio Verdinelli en batería y también a Claudio Cardone en teclado, vamos a escuchar algunas palabras del flaco por aquel entonces, en un making of, como se dice eh, para esta, esta cocina, esta especie uh -huh. de detrás de escena de lo que fue la grabación de Un Mañana. Ha sido un disco precioso y por supuesto que también está dedicado a los padres de la tragedia de Santa Fe, por eso también tengo esta pincha de conduciendo a conciencia y ustedes saben que es fundamental para el futuro cuidar las leyes viales para que la gente no se mate. Un mañana veremos los resultados de este amor que le estamos dedicando. Y nada, muchas gracias, espero que lo disfruten. Realmente este, ha sido un placer brindarme en otro disco y ya estoy pensando el siguiente que, para innovar, voy a hacer que el Compact sea cuadrado. Chao. Y ahí hay dos referencias sí. que hace El Flaco. En el, Un disco donde él en las líneas internas del CD cerraba agradeciendo. Había muchos agradecimientos a personas que se habían ido en el tiempo uh -huh. reciente y entre, entre ellos lo que fueron las víctimas del colegio Ecos, ubicado en, de Capital Federal, al cual asistía una de sus hijas, Vera. Uh -huh. Y ellos en el año 2006, en octubre también, de hecho se, se celebra el 8 de octubre, de cada año fueron, volvían de un viaje que realizaban eh, a, a una escuela rural en Chaco en el Paraisal los alumnos con su, con su docente y fueron embestidos en la Ruta Nacional 11 por un camión digamos un camión chocó y contra el, el micro uh -huh. donde viajaban los estudiantes y también una de las profesoras en un, en un hecho lamentable realmente que dejó nueve alumnos fallecidos, la profesora y heridos, aparte también de, del conductor del, del camión que bueno, fue el mayor responsable porque se comprobó que venía alcoholizado de este hecho sumamente lamentable que sensibilizó, que hizo que Luis Alberto Espineta abrazar en sus últimos días, sus últimos años de vida, una causa que fue conduciendo a conciencia y tenía que ver con, esta, con este hecho de generar Precisamente generar hábitos responsables en el manejo, al volante Fue una de las causas, él mencionaba ahí una remera Que uh -huh. precisamente fue la que él llevó y la que él también exhibió Al finalizar el concierto de las Bandas Eternas Aquel memorable show de fines del 2009 en Vélez Donde reunió, hizo como un recorrido de, de, atrás pa, de adelante para atrás así Por todas las formaciones de sus yeah. bandas uh -huh. y por su discografía solista Y precisamente una de sus remeras que las exhibió y que mostraba en sus reportajes, sus últimos reportajes, tenía que ver con la consigna todos fuimos, todos somos, todos podemos ser, a propósito de este, esta cuestión que es una de las causas más, más graves aún hoy de aún mortalidad, hoy sí. que tiene que ver con los accidentes de tránsito. Así que ahí hablaba él de lo que tuvo que ver con el colegio ECOS, de hecho. Está dedicado, este trabajo contiene dolor y esperanza. Era la, la inscripción final de Luis Alberto Spinetta en el libro interno de Un Mañana y tenía que ver con las víctimas de, de, de esta tragedia de Santa Fe conocida. El disco también está dedicado a la memoria de Carlos Fuentealba, Alba, quien había sido fusilado un año uh -huh. antes en... 2007 de Daniel Wiers, quien fuera batero de los socios del desierto, y también a, a una serie de, de personas, digamos, que, que fueron también, calculo yo, en un disco muy cargado de, de un clima nostálgico, podemos decir, sí. también de un cierto, de cierto halo de esperanza, como él dice, dolor y esperanza, que era lo que él podía, podía plasmar en, en estas canciones para permitir un mañana también y desde allí también otra referencia a que el próximo disco que lamentablemente no pudo ser en estudio mientras más allá de la, de la edición de los amigos eh, que fue un disco póstumo uh -huh. basado en grabaciones que él ya venía trabajando en estudio su, sus últimos días pero tenía que ver con la próxima un disco cuadrado porque de hecho el, el formato en físico sí, es especial Claro, el formato físico de un mañana redita al de Artaud en cierto modo con esa tapa como cierto paralelogramo digamos uh -huh. en este caso como cierto, cierta forma irregular en sus bordes uno pensaba en Artaud que en su momento era todo un dolor de cabeza para las viejas bateas de discos para acomodarlo porque tenía trazos irregulares, claro. no era eh, un vinilo cuadrado Y en este caso el, el CD evoca un poco ese, esa, ese deslizamiento, digamos, en los bordes en, en un disco con, que presenta un hombre que se va también, un, una creación, un dibujo eh, que uno puede pensarlo al, al propio Spinetti, uh -huh. si quiere, a un, a un individuo que se va caminando para quién sabe dónde. En una es, escalera. En Muy una bien. escalera que graficaba ese un mañana. Donde, donde, bueno, donde Luis Alberto Espineta se pensaba era el mensaje y una de sus canciones también tenía un mensaje, que es lo que, lo que vamos a escuchar ahora, también palabras del flaco Spinetta hablando sobre una de las 12 canciones que integraban este disco, que como te decía está repleto de guiños o de citas a lo que fue toda su trayectoria anterior en disco. Y despierta en la brisa un instante de verdad y eleva, eleva tu conciencia de volar sobre las ruinas de una ambición descomunal. Eso es lo que falta decir, que es lo que en realidad quiere decir la letra, que estamos eh, embobados, no solamente en nuestra sociedad, sino en, en general en todo el mundo, con la idea de un progreso exitista, que carece de todo fundamento, no solamente porque la posesión de bienes no, no implica la felicidad, aunque puede determinar un buen pasar en la vida, pero en sí hay que ponerse una mano en el corazón y admitir que vivimos en sociedades totalmente predispuestas a pasar por encima. Y despierta en la brisa un instante de verdad y eleva, eleva tu conciencia de volar sobre las ruinas de una ambición descomún. Es lo que en realidad quiere decir la letra, que estamos... Y ahí estaba en parte el mensaje de Despierta en la Brisa, uh -huh. canción que vamos a escuchar en breves instantes, Pero tenía que ver con, con, este, con este mensaje un, un Mañana, siempre al Flaco Spinetta se lo ha hablado de eh, la, la poesía Como a veces sí. el mensaje él, él pone en sus canciones o en imágenes Y en este caso está muy clara esa visión de eh, contra lo material, digamos Cómo, cómo aparece por otro lado eh, esa, esa belleza o ese mensaje uh -huh. En un disco, como decíamos, estamos recordando Un Mañana, un mañana a 10 años de su lanzamiento a finales de junio del 2008 una efeméride con, con relativamente cercana un disco donde lo acompañamos como mencionaba su banda estable Claudio sí. Cardone, Nerina Nicotri, Sergio Bardinelli Y se sumaban en esta producción Nicolás Ibarburu, Sartena Azarez y Baltasar Komoto en guitarras. Jóvenes valores, en Jóvenes, ese sí, sí, sí. Sartén Azarez que reaparecía, que él comentaba también cómo envió por mail un, su participación, su solo de guitarra. Y, y, bueno, Baltasar Komoto, quien ya participaba con El Indio Solar y el, uh -huh, los fundamentalistas del aire acondicionado. Como decíamos, hay guiños a, a Jade en las canciones. También hay guiños, como decíamos, también desde la tapa Arto y alguna suite, podemos decir, alguna canción como canción de amor para Olga de una duración de 7 minutos que uno recordaba las viejas suite de, suite de Invisible. Así que siempre es bueno volver a Flaco Espineta, siempre es bueno volver a un Mañana Almas que un mañana abrazaré con todo, lejos de este mundo que a veces luce ridículo. Uno lee las palabras del sobreinterno y lamentablemente las puedes pensar como, una, como un sentir profético sí. para, para el flaco que eh, falleciera en el 2012, no sin antes dejarnos, dejarnos ese legado, ese testimonio vivo que fue el recital con las bandas eternas, el cual en su momento también desde ya haremos su recordatorio pero qué mejor que irnos escuchando el tema 11, Despierta en la brisa, que él desasnaba un poco lo que eran sus versos, el Faco Espineta en su momento entrevistado en Radio Nacional por aquel entonces en canto maestro, era una muy linda entrevista que está allí en YouTube, hablaba de este tema, Despierta en la brisa que nos va a servir para cerrar este recordatorio.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 En die suelo tibio, hasta el amanecer. Oh, yeah, niño, en canta mis pasos, me Priestess to the land Ja z'almas te odien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 Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez Transmite Radio Nauta 106.3 Continúa Ojo de Boy, 47 minutos de las 17 sí. en este día martes, estamos en Radio Nauta 106.3 hasta las 6 de la tarde. Ojo de Boy, como ya hemos mencionado, 451 6917, el teléfono de Radio Nauta. Vamos, que siempre estamos atentos a la música, a la música ciudadana que se manifiesta y que viene de visita y que nace aquí en La Plata. De la... Vamos a hablar sobre el ciclo Mistongo, que es justamente un ciclo que no en la radio, sino en, en esa dimensión paralela que es la vida real, que convoca a músicos y músicas que están abordando este lenguaje vivo que es el tango, y para hablar de ello estamos con Julio Cobielo, del otro lado de la línea, eh, en medio del ensayo de Cañón. Julio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, estamos aquí junto con, con Mauro para comentar algunos detalles y algunas generalidades sobre tu actividad eh, como músico, músico instrumentista, compositor, docente. ¿Cómo, ¿Cómo viene ese ensayo? ¿Esta es la hora álgida que ya se quieren ir o recién están empezando? Estamos empezando y debatiéndonos con, con los penales del de, de Mundial, que todavía parece que hay parti, partidos que siguen jugándose. Es verdad, porque está Inglaterra-Colombia, ¿siguen todavía? Sí, sí, sí. ¿Y Pero, ese, eh, ese 2 a 12 estamos... debate por penales? <risa> sí, sí, sí. Pero estamos ensayando, eh, preparando los temas que, que va a cantar Gisela Magri con nosotros este viernes. Ajá. Eh, que vamos a tener el gusto de, de acompañarla, que no es tan habitual. Eh, esa visita de, de la localía de, de Gisela, una cantante de, de La Plata, muy, muy buena. Estuvo cantando con ustedes en la milonga del Pez Cañón, ese emprendimiento que realizan ustedes así en Vuela el Pez. Eh, ¿Cómo ustedes están peregrinando, ¿no? de algún modo, organizando eh, milongas? Estuvieron una edición anterior en Zaguán Sur. ¿Cómo es el humor social de, esa, de las milongas del siglo XXI, Julio? Esta de, de la milonga del Pez Cañón es juntarnos, ba bailar y hacer música y sí. escuchar los tangos de, de toda una generación que que está haciendo tangos hace como 20 años y bailarlos. Porque en general en, en los bailes de tango muchas veces pasan orquestas que, que, que son muy buenas pero que, que ya cumplieron como 70 años eh, haciendo bailar a, a la gente. Y bueno, la, la propuesta distintiva o diferente uh -huh. de, de, de la milonga de, del Pescañón es bailar los tangos de ahora. Porque claro. está bueno ese... Abrazo desprejuiciado que hay en el tango de, de con un desconocido, abrazarte y, y bailar, y todo ese compartir. Esa misma práctica que ahora se realiza en, en la milonga del Pez Cañón, como decía, es, estuvo su origen también en la milonga Cañón del Zaguán Sur. ¿Y qué tangos nacieron en esa época? Porque le comentamos a la audiencia que uno de los objetivos de esa milonga Cañón era... La idea de componer e interpretar tangos nuevos Inspirados en la danza Un poco lo que se ve que se ha consolidado En la milonga del Pez Cañón eh, ¿cómo, ¿Cómo fueron esos primeros tiempos, Julio? ¿Y qué tangos podés mencionar y recordar Ahora que nacieron en ese fragor de ahí del baile? Sí, en, en esa milonga eh, Nos vio nacer en el formato trío que uh -huh. eh, Nosotros con Nicolás Di Lorenzo, el pianista Y Mariano Augusto, el contrabajista de Cañón veníamos tocando juntos Sí, Pero, cuarteto eh, eh, Sí, a partir de, de esa milonga empezamos a agregar un, un instrumento de percusión en el piano Un bombo Y los temas que, que nacieron en, en esa época son los que se plasmaron en el disco que presentamos el año pasado En el Centro Cultural de Néstor Kirchner uh -huh. eh, El disco Brujos Así es. Del, del trío Cañón Y... Temas como 18 de Julio, Cañón o Tiempo Catarata o Telarañas, uh -huh. eh, todos ellos que se pueden escuchar ahí por, por internet, eh, tienen esa idea o esa inspiración. y eh, Seguimos escribiendo y ensayando nuevos temas para, para tratar de, de darle una vueltita más a, a esto que es el tango nuevo y que se mezcle... Y que se haga lanza. Eh, además del de bandoneón Incursionás en el canto ¿Cómo te llevas con esa faceta? ¿Fue algo que, que sí. se te ocurrió de Un día para otro? ¿Que íntimamente venías cantándonos en la ducha O lugares así, medio extraños Hasta que tomaste la posta de, de cantar en el escenario? ¿Cómo te preparaste, digamos? Claro, en las fiestas de cumpleaños Y en los asados Siempre can cantamos actualmente eh, Estamos Con esta política. Si, si, si escribimos un tango, una letra de un tango, nosotros mismos cantamos lo que, lo que escribimos. Claro. Como para hacer una versión de, de nuestra idea. Que en otros géneros musicales que no son el tango es lo más normal del mundo. Na, nadie se escandalizaría o, o, o le llamaría de atención que un cantautor cante sus propios temas, pero está como ese mito en el tango que en realidad el que tiene que cantar que ser un especialista sí. eh, pero eh, la idea es que cada uno cante sus temas y, y que salgan para adelante, dentro del género tema también existió eso eh, las versiones de Virgilio Espósito uh -huh. eh, él con su piano cantando eh, son memorables así que eh, no, seríamos, no seríamos los primeros ni los últimos en que eh, cantamos nuestro propio repertorio. Eh, Mariano Augusto, eh, desde el contrabajo, canta una milonga uh -huh. que se llama Pozo de Sombras, y Nicolás Di Lorenzo está con Tiempo Catarata. El cañonazo los va a llevar eh, a Estados Unidos también, ¿no? Eh, ¿Van a hacer eh, una, una gira de presentación ahí de brujos? Que yo sepa, no pero seguramente en algún momento ca caeremos por Estados Unidos, pero no. Dios quiera que haya sido una visión o algo, mirá. Quizás es una visión. ¿Quién va a ser el campeón mundial del y no sé? No, el... ahí no ahí tengo intereses comprometidos, no puedo, no puedo arriesgarme. Ah, bueno. Eh, Julio Cobilo estamos hablando, bandoneonista de cañón, que este viernes compartirá escenario con Noelia Sincunas, pianista de la localidad de Berizo. Eh, una quizás última eh, último comentario, Julio, respecto de tu labor docente, te desempeñás en eh, donde eh, se apoyan muchas miradas Las zonas que es el conurbano En ¿no? Lanús, Banfield, Morón eh, Con tantas cuestiones que hay alrededor De la educación pública, gratuita Y de las universidades ¿Cómo te llevas vos con, con ese También hablando de humor social Ese humor uh -huh. político Y tu labor como docente universitario En una universidad del conurbano? Sí, estoy trabajando en la Universidad Nacional de Lanús ah. en, en el proyecto... De construcción de bandoneones, el proyecto Pichuco, uh -huh. y, y ahora estamos capacitando a los profesores de música del municipio de Lanús, porque porque están llegando bandoneones de estudio a las escuelas eh, secundarias del municipio. Así que estamos con material didáctico para, para hacer más accesible el bandoneón, no solo de que llegue a a las aulas de las escuelas, sino que los docentes puedan puedan puedan enseñarlo e incluirlo sí. en su en su en su clase. Un proyecto que estuviste presentando el anteaño pasado, si mal no recuerdo, aquí en la ciudad de La Plata, en una movida que se hizo en el rectorado de la Universidad Nacional de La Plata, fuelles argentinos. ¿No sí. Dan? Eh, estuve ahí en el rectorado de, de La Plata, un, un evento que se llamó Jueyes Argentinos. Parece que se nos fue julio. Sí, a ver. Eh, bueno, quedó, un, ahí eh, eh, quedó ahí pendiente, pero eh, Néstor Marconi también participó, de, participó de, esa, de esa jornada en donde se cruzaban. Los bandoneones de una edad dorada con nuevas expresiones, nuevas expresiones. En, este ca en este caso como la de Julio Covielo, que repetimos, en el ciclo Mistongo se va a presentar el próximo viernes 6 de julio. Hay anticipadas a la venta eh, en Génesis Discos a 150 pesos. Eh, ahí pueden hacer reservas también bien así que la sala a de la estación provincial sala a de la estación provincial allí bueno se quedó los sin se quedó, sí, se quedó quizás, sin crédito. viéndolo la victoria lamentablemente ah, que va? pasó Inglaterra mm. a cuarto de final ah, que no, se, se fue fuera, a festejar al obelisco pues. Colombia así que lamentablemente una mala noticia para, para Latinoamérica para ¿sabes? Latinoamérica así que bueno vos escuchar brevemente algo de cañón sí. precisamente este trío de tango que se va a estar presentando el próximo viernes allí en la estación provincial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 Seguir charlando con Julio Cobielo puede acercarse a 17 y 71. Quedó muy manija como nosotros de la conversación, pero bueno, se nos termina la hora del programa. Eh, así que un motivo más para ir y seguir conversando sobre el tango nuevo, las universidades con Urbano y el Mundial de Fútbol ahí en 17 y 71. Así es, Matías. Nosotros nos reencontramos el próximo martes, sí. de 17 a 18 en Radio Nauta. Ahora viene a la vuelta de 18 a 19. Agradecemos a Tamara Camparo que estuvo en los controles técnicos, Matías, que termines bien este día martes, Igual, nos vemos bueno. el próximo martes. Será cuestión de